poder, no se va a poder, no se va a poder, no se va a poder, porque me digan los africanos que con la no se va a poder no se va a poder en esta vida lo mejor es callar cuando se quiere conservar amistades no se va a poder, no se va a poder.